Tucumán, el hijo del gobernador Alperovich y el de su secretario privado, entre otros, deberán dejar muestras de su ADN para ser comparadas con material genético encontrado en el cuerpo de Paulina Levos, la joven asesinada en 2006. Alberto Levos, su padre, explicó las medidas.